Mire, sí, ahora estamos con otros legisladores del, del Frente para la Historia en, en el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, esperando tener una reunión con el fiscal de la causa. Ayer、eh, estuvo también el fiscal general、eh, de la provincia, Carbariloche.、Eh, la verdad que, bueno, como, como se venía señalando, muy preocupado porque, además de todos los casos de, de impunidad y de. Y, y de situaciones graves que tenemos en la provincia, creo que la situación de Lucas Muñoz reviste la gravedad de que era un joven de la propia fuerza policial que、eh, fue desaparecido y, y ahora, si se confirma, aparece muerto con participación o con encubrimiento de la propia fuerza policial, ¿no? Así que lo agrega una gravedad. Así que la situación acá en Bariloche s í hay una conmoción muy importante. Uh -huh. Recién hablábamos con el abogado Alejandro j u n d e r que insiste、sí. en que la policía, o sea, que el gobierno de la provincia no puede mirar para otro lado, que una t i e n d que se tiene que hacer cargo, que se trata de subalternos de la policía que dependen del poder ejecutivo provincial. ¿Esto refuerza el pedido que hacen ustedes para desplazar a las autoridades de seguridad de la provincia? Sí, por supuesto. Nosotros veníamos pidiendo la interpelación al ministro y a la cúpula policial ayer. Eh, pedimos directamente la renuncia del, del, del ministro y de la cúpula policial. Creemos que es necesaria una, una situación de transformación y de, de ejercicio profundo de, de cambios en la, en la fuerza policial de la provincia de Río Negro. Creo que es eh, eh, ineludible en estos momentos. Nosotros, además, veníamos reclamando la, la sanción de una vez por todas de una nueva ley orgánica de la policía, la sujeción a derecho. s Y al marco de las leyes, del funcionamiento y de las prácticas de la policía, la necesidad de tener una policía judicial que sea la que investigue, porque bueno, muchos de estos casos, como el caso Solano, en el que también están,、eh, hay un policía implicado, en el caso Solano, que vuelve a estar implicado. Es decir, cuando las prácticas no se sancionan, cuando la justicia no pone presos a quienes deben estar presos, después vemos que las prácticas. A veces se repiten y a veces hasta se hacen sistemáticas en los procedimientos irregulares. Acá había un, un buen policía formado en, en nuestra universidad pública, formado en los marcos de,、eh, la, del respeto a las constituciones, las leyes, a, a los procedimientos、eh, legales de la policía, que、eh, todavía no sabemos por qué、eh, fue secuestrado con participación necesaria y encubrimiento de la propia fuerza. De Así que en este sentido、eh, creemos que es momento de una eh, eh, necesidad de una gran transformación. Nosotros también lo reclamamos cuando asumió、eh, Altuna como jefe de policía, que, que, que la policía necesitaba señales claras de que no se podían dar señales de que quien defendía de actos ilícitos a la policía sea el propio jefe de la fuerza y que necesitábamos que sean. Enviado los pliegos de un, de un jefe de policía a la legislatura para que el gobernador los termine eligiendo sobre la base de un reconocimiento de la fuerza policial de su sujeción a las leyes de、eh, la provincia. Bueno, creemos que son momentos、eh, para realizar、eh, todas las transformaciones, pero sobre todo para investigar en el caso particular qué pasó、eh, con, con Lucas Muñoz, así como con todas las situaciones. Eh, impunes que tenemos. La, la otra cuestión grave es que el lugar donde se encuentra a Lucas Muñoz, muy cercano al que se encontró、eh, el cuerpo de Israel, también los dos son、eh, jurisdicción de la Comisaría 42, que、eh, los dos eh, eh, se habían investigado y se habían、eh, rastreado momentos、eh, antes de la, de la aparición de, de los cuerpos. Así que ahí también hay, hay mensajes mafiosos, hay situaciones irregulares. El propio gobierno habló de mafias, el propio gobierno tuvo que desplazar de jefes de, de la regional y de, esa, y de esa comisaría. Bueno, creemos que la sociedad necesita、eh, todas estas explicaciones porque estamos en un momento, creo, de, de, de emergencia, de situación de seguridad. que Creo que además hay mucho silencio, y、sí, llama muchísimo la atención. También lo había expresado el gobernador, que la propia fuerza. No salga en solidaridad de un miembro de su fuerza que estaba desaparecido. Que no salga,、eh, aunque sea h a t a en forma corporativa, defender un miembro de su fuerza.、Uh -huh. Y al día de hoy vemos mucho miedo en la buena policía de la provincia de Río Negro.、Uh -huh. eh, muy complejo todo por cómo conversábamos con, con, con, con, con, con el abogado, en este caso de la familia.、Sí. Eh, Vuelvo al tema de, a, la, a propósito de ustedes, del desplazamiento de Esteban de seguridad. ¿También incluye entonces al jefe de la policía o solamente.? Sí, a、Esteban? la cúpula policial estamos pidiendo. Nosotros creemos que es momento de dar una señal política fuerte,、uh -huh. muy fuerte, de cambio de la fuerza policial, de garantías para la ciudadanía de Río Negro, de que es la política, de que es el poder ejecutivo el que conduce l a f u e r z a p o l i c i a l e n el marco de la s ley e s en el marco de la democracia. De que hay, hay señales de que está. Eh, mafias de las que el propio gobernador habló no sigan en quitada, s que se sancionen estas prácticas、eh, que se repiten, de que se vean todas las complicidades, los encubrimientos, las, las investigaciones sin órdenes judiciales, no pueden ser una práctica sistemática de la policía de la provincia de Río Negro. Hay que sancionarlas, hay que aprovechar para hacer、eh, todos los cambios necesarios.